punto ar 1148 comenzamos con este último bloque del enredando las mañanas Eh, quiero decirte, Seba Que estuve coqueando el fin de semana Y no me drogué No me pasó nada, ¿no? Se armó todo un revuelo con el tema de la coca Se armó todo un revuelo con el tema de la coca este Verdaderamente Algo producto De la intolerancia De la ignorancia Ignorancia primero Respecto de la ley puesto que el coqueo está legalmente legalmente repito, legalmente permitido segundo la ignorancia de confundir el coqueo con cocaína dos cosas totalmente distintas debe pasar por todo un proceso de precursores químicos y además debe pasar también eh, deben ser grandes cantidades de coca para poder generar de eh, eh, aquella droga a su vez también eh, un desconocimiento eh, eh, total porque hablaba eh, quienes eh, algunas autoridades decían que produce un efecto eh, de, de excitación exactamente sí lo mismo que el café lo mismo que el mate el pucho uh -huh. e eh, incluso incluso el pucho y para y para contar algo Eh, algo también definido por la OMS a diferencia del café eh, y de, y de, y de este, los químicos que contiene eh, la coca no es adictiva el café puede llegar a ser adictivo la coca no entonces si estamos hablando de un estimulante estimulante es eso estimulante es la coca cola estimulante el red bull que, que se toma estimulante es el café estimulante es el mate el mate tiene cafeína y teteína eh, algo producto de la ignorancia y producto de la ignorancia también eh, ah, perdón, en el caso del, del mate para, para mostrar también la, la ignorancia cultural profunda que esto supone eh, el mate en, hasta no hace mucho, muchas décadas el mate era prohibido en los salones este, de la société porque era algo así como una bebida del, del pueblo bajo no recién eh, recién luego es que el mate empieza a ser eh, adoptado por por las clases altas y con la coca pasa algo similar una ignorancia total y absoluta de los cánones culturales que rigen en la zona andina una ignorancia completa de la importancia cultural trascendental que tiene la coca en las comunidades este andinas no y en el caso nuestro en el caso de la provincia de jujuy nos toca muchísimo esta esta ignorancia verdaderamente porque eh, la coca está presente en distintos eh, eh, distintos ámbitos distintas actividades de la vida cotidiana no Así es, digamos, esto que vos decías interesante, digamos, porque no se respeta una cultura milenaria que viene de años, ¿no?, de, por lo mismo aquí en Cucuy, digamos, la coca para nosotros representa, digamos, el estar en comunidad, el poder compartir, este, la gente en el norte también, este, por la puna, se junta a coquear en silencio, es eh, una comunicación, digamos, la coca te permite reflexionar, es este, la verdad que lo que ha pasado, la verdad que nos ha tocado mucho a nosotros y hay una ignorancia cultural y también el papel que han jugado ¿no? los medios de comunicación también estigmatizando a la gente del norte este, y la verdad que bueno, queríamos aprovechar este momento para poder hablar un poco de eso y decir que enseguida vamos a empezar a coquear cuando apenas termine este bloque el mono ya va a comprar un cuartito de coca Este, para que coquemos un ratito El mono siempre tiene un cuartito de coca Escondido en algún lugar <risa> Un saludo por cierto para los compañeros De La Pujante Que están retransmitiendo esto eh, Un comentario también eh, Cada vez que viajamos desde Jujuy sí, eso está, porque... A Buenos Aires, a Rosario En fin, a distintas actividades Siempre hay algún compañero Que nos pide un poco de coca Nos, nos la pidió por ejemplo Javi De, de, de CTP de Córdoba Este, y lo traicionamos porque no pudimos nos pidió eh, eh, en marzo compañero de misiones nos la pide siempre que vamos un compañero este Gai del aníbal verón entonces eh, eh, verdaderamente hay una eh, una extensión no eh, social de la coca y que eh, eh, estas expresiones no, no no son para nada representativas de la visión eh, de, del pueblo llano ¿no? porque de esos compañeros y compañeras que estamos hablando son compañeros y compañeras de pueblo son compañeros y compañeras eh, luchadores y que seguramente que tienen evidentemente una visión mucho más amplia que esta visión xenófoba e inculta respecto de las, de las antiguas tradiciones y de la importancia cultural de la coca así es, quería comentar vos sabés que una vez unos amigos se fueron de viaje de egresado a Bariloche y fueron con coca obviamente, somos jujeños, coqueamos y vos sabés que estaban en medio del boliche y la gente de Bariloche los vio coqueando y les quería comprar coca y mis amigos ya sabían se, se habían coqueado toda la coca que llevaron Entonces, este, le quedaba la que estaba en la boca y pues imagínate la ignorancia que hay, ¿no?, sobre la coca, que este gente de ahí del boliche le quería comprar la coca que ya estaba este masticada, digamos. ¿eh? De hecho, voy a, voy a contar algo. Es una tradición que los estudiantes jujeños que viajan a este a Bariloche Financien parte del viaje Vendiendo las la hoja de coca Individual eh, A gente, eh, podríamos decir Bueno, desconocedora De la importancia de la de Son la, vivos la... los cujeños <risa> ¿Y se puede decir a qué precio la estaban vendiendo? <risa> <No>. <risa> eh, aquí Javi de Córdoba Manda un saludito a Mono Eh, el actor revelación de de, de la gremia que justamente porque coquea en esa filmación está toda la filmación con un mate, pero no le da ni siquiera un sorbo. <risa> y también quiero mandar un saludo a la Pachu, que vino aquí, pasó por el estudio de Radio que Pueblo, coquea. que también coquea, y dijo, hablen de la coca porque no puede quedar esto así, algo hay que decir. Así, así que es. Bueno. Eh, aclaro, por ejemplo, yo no coqueo, yo no coqueo, este producto de que bueno, no me gusta el sabor nada más. Bueno, que no coqueas lo fumas, Dios eh, claro, además con un... <risa> más sano todavía. Pero bueno, eh, eh, sí es verdad, no podíamos dejar pasar esta esta esta realidad que que habla de grietas muy internas de una aculturación dominante y de un desprecio hacia otras realidades culturales, algo Con lo que tenemos que luchar y algo con lo que luchamos eh, día a día siempre desde la RNMA no así es bien eh, vamos cerrando este enredando las mañanas vamos cerrando el enredando eh, pancho nos va a pasar el tema más escuchado del de tema YouTube. más escuchado de YouTube así es este, Bien, viendo estamos viendo nosotros el próximo lunes pero por la... favor Pancho si es un tema sobre la hoja de coca que no hable de droga bueno <risa> Eh, bien, nos estamos yendo hasta el próximo lunes, mañana y toda la semana continúan enredando las mañanas de 10 a 12, así que bien, nos vemos el lunes que viene, se Seba, nos, eh, nos vamos a coquear y a fumar un pucho aprovechando que no está aquí Totalmente. Chau, chau. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De diez a 12 horas Por radio, radio La de Achueno la, la, la colectiva Che Barraca La colectiva La retaguardia La retaguardia, la retaguardia. <risa> ah. Calè coca. Guiralo compro iva i a to l'tima, la toca no'es cocaïna. La obrafra de coca no és la cocaïna, nociva i a to La coca n' es La coca no' es La coca n'es no cocana. Sara, basta me ven, mi amigo, quieren acabar conmigo, yo no me voy a dejar, basta me ven, mi amigo Se estima, se no me van a pisar. la cocaína porque ella es nociva y a todos láctima. La coca no es cocaína. La hoja de coca no es la cocaína porque ella es nociva y a todos láctima. La coca no es cocaína. La coca no es cocaína. La coca no es cocaína. ¡Ay! ¡Ay!